Hola, hoy es martes 24 de enero, son las 10 de la noche, reunión de coordinación en MZ España. Eh, empezamos por reporte de provincias. A ver, Pensar no duele, Madrid está ahí arriba. El chat. Bueno. Y programada. Eh, por ahora ahora mismo nada, no hay novedad. Eh, bueno, de todas maneras me gustaría avisar una cosa. Eh, esta reunión en realidad no en principio no estaba programada, pero eh, ya que tenemos que mmm, <tose> Gracias, eh, ya que tenemos eh, que eh, realizar el comunicado de la carta de dinero eh, perdón, ya me ha desconcentrado el troll el comunicado sobre la libertad en, en internet eh, eh, pues eh, ya vamos, lo que vamos a hacer es eh, un ligero reporte de provincias y equipos y alguna otra cosilla más y lo que vamos a hacer es, eh, una vez que acabemos de eso, eh, cortamos la grabación y nos ponemos a continuar con el, eh, con el texto del comunicado. Así que, bueno, si quiere otra provincia mm, hablar, si tiene alguna novedad, pues adelante. Yo no creo que... Si sí, eso, dejamos los reportes de lado, que se hablen los temas que hay encima de la mesa y, y paramos, y ya está. Reportes de provincia, reportes de equipos, no sé. Vamos, yo lo veo más burocrático que otra cosa, porque es que no hay avances ni la gente. Bueno que ya vamos como me estoy formando hay equipos por ahí que vamos si quieren hablar pero vamos por mí sobra bueno, el equipo creativo ha creado una cuenta en Jamendo una plataforma de música libre así que supongo que iremos subiendo ahí material de audio y a la gente que quiere colaborar con su arte musical pues ya tiene un sitio en la meseta para para tener cabida Aquí todo. Hola. Eh, tú haces eh... música? No no Sí. Bueno, eh, no sé si alguien de ti quiere comentar lo de lo del proyecto Mambé, lo del eh, experimento Mambé. User joined your channel. Eh, os paso un enlace de un posible hosting interesante para hacerlo. Un momentillo. Ah, vale, ella está. Eh, esto es eh, lo de Norma no es otra cosa no, eso es otra cosa es eh, una empresa que pues, eh, da un servicio de máquina privada virtual que podríamos usar para instalar el servidor de Ramble eh, y tiene ancho de perdón, transferencia limitada lo cual es importante para un servidor de voz sobre que suelen usar bastante transferencia ¿ILIMITADA o LIMITADA? ILIMITADA Ok Vale, eh, podemos... ¿puedes ponerlo en el pad? Pues es que me pilláis cenando ahora Podéis ponerlo a otro Bueno, pues para ir eh, ya haciendo pruebas, eh, Norman eh, del Chapter francófono eh, y del equipo Phoenix nos ha ofrecido un, un servidor Mumble en el que poder hacer pruebas y ir, vi ir viendo las, las herramientas. Eh, o, sea, o sea que bueno, os voy a proporcionar el link cuanto antes. se trata de los datos uh, básicos que sería el, el nombre, dirección del servidor el, el, bueno el IP el puerto por defecto y el PAS ahí tenéis Bien, pues, siempre sobre Mambel ahí encima de la mesa hay dos o tres propuestas por ahora, ¿no? Eh, montar lo que ha dicho Ruth, un hosting, eh, un de Norman, hacer nuestro propio. Bueno, son propuestas eh, que no son excluyentes y pueden ser complementarias. quiero decir, podremos, por ejemplo, funcionar con ese este chaval. De momento, lo lo tengamos claro nos pasamos al otro si queremos User your en la reunión de administradores de servidor del servidor este del TeamSpeak eh, les dejé caer la cosa porque estaban hablando ya de, de hacer las pruebas con MAMED para comprobarlo para compararlo con TeamSpeak Eh, y bueno, les dejé caer que aún no teníamos que aprobarlo y tal eh, oficialmente, pero que Norman eh, se había ofrecido a proporcionarnos el espacio para realizar las pruebas. O sea, ya por lo menos está, eh, ya saben que estamos en, en algo. de lo de Pigmanver algo más bueno si queréis eh, puedo hablar de alguna de las cosillas que se hablaron en la reunión de, de administradores del servidor la cosa es que por lo visto eh, se nos tiene encima ahora también un protocolo de de administrar para vamos para los administradores del servidor para como en fin las normas las normas por aquí en el Teamspeak eh, entonces Nelson lo ha propuesto y por ahora está en como una propuesta y vamos a hay que ir poniendo las eh, en fin las eh, cada uno lo que las propuestas que tiene en cada párrafo y tal y a ver si lo a ver si podemos hacer que esta vez eh, digamos que la cosa sea entre comillas más horizontal y haya mejor flujo de comunicación a la hora de aprobar este protocolo Cuando, cuando están en esas reuniones Y tú intervienes Y les metes un poquito el dedo en la llaga Para hacer es, esas decisiones participativas eh, Cuando responden Lo hacen sinceramente En plan, sí, tenemos que hacerlo O te, te desvian un poquillo el tema Como, sí, sí, yo lo haré Más participativas Pues, eh, o sea Me remito al dato eh, La reunión fue Eh solo entre administradores del servidor y a puerta cerrada eso sí, eh, con grabación pero a puerta cerrada ¿y si propones como hicimos aquí con con moderación? Eh, abierta pero para el micro cerrado o algo así se podría hacer hombre, por proponer Sí, no, podría proponerse. A propósito, eh, nosotros somos unos, los españoles por ahí somos unos novatos, entonces pues por allí aparecimos Pacus y yo, eh, dimos también el nombre de pensar no duele y no pudimos, tenemos algún otro candidato más. Eh, para poner en la lista de contactos, pero eh, como no aparecieron eh, las personas que, en fin, que, las que estábamos pensando en ese momento, pues no hemos podido confirmar su participación en, en esa lista. Eh, en fin, eh, lo digo porque eh, les pusimos sobre la mesa una propuesta, en fin, que ellos no suelen, no se suele estilar por ahí llevar este el, lo que hacemos nosotros, es decir Rotar el, los eh, las S de administrador de servidor entre varias personas. Eh, por ahora, eso, eh, por, a, a propósito de eso, eh, tenemos limitado el número a 2. Se acordó que por ahora eh, el número que necesitamos es 2. Si, si podemos argumentar que necesitamos más S, pues eh, se pondría sobre la mesa, se pondría la propuesta. Eh, yo cuando hablé en su día de eso, eh, básicamente le pregunté, le pregunté a Dark, creo que fue, ¿qué, qué problema habría con que toda la gente del capítulo español que, que quisiera eh, la responsabilidad y el curro de una S la tuviera, o sea, si fueran cinco, mejor que dos, y si fueran ocho, mejor que cinco. Más que nada porque eso solo vale para trolls y para crear canales. Eh, cuanto más gente la tenga tener posibilidades hay de que el tema Spake esté siempre cubierto para posibles troleos o lo que hiciera falta entonces lo de que hemos decidido que son dos bueno se habrá decidido por ahí pero todo esto debería salir de, de reuniones de aquí precisamente del movimiento y el movimiento mismo es el que debería decir eh, quién está dispuesto a ofrecer su tiempo y quién no hacer una lista ahí de los candidatos y que rule de verdad o es sea, verdad que rule yo personalmente eh... A dar a todo el mundo una S, o sea, dar permiso para disparar a todo el mundo, no. O sea, eso es como eh, en el, eh, físicamente, o sea, haciendo una comparación, tú no le das una pistola a todo el mundo. salvo que estemos en Estados Unidos, claro, con las fatales consecuencias. Quiero decir que el, el banear a gente y tal, eso no es poca cosa. Y eso, eh, en principio, yo lo considero tarea de moderadores. pero aquí se ha baneado que no fuera un troll o sea de hecho aquí en el capítulo no se ha baneado a nadie que no fuera un troll troll demostrado vamos <risa> aquí se caguen nuestros muertos ¿sí? y eso lo de siempre ya ¿sí? sabes ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? así que no veo ningún problema ahí y de hecho eh, la gente que se ofrezca pues evidentemente tendrá que tener esa cierta fiabilidad de que, pues, de que se ha currado de que hasta que un tiempo lo que sea pero todo lo que se ofrezca debería ser bien recibido, por lo menos habría que poner sobre la mesa su digamos su aporte o lo que ellos quieren contribuir a ello y de hecho cuando ha he dicho lo de que no se puede dar el pistola cualquiera joder me lo habéis dado a mí me ha a mí bueno, eh, a ver yo es que la verdad es que esto de en fin, luego lo si queréis lo podemos hablar pero en principio eh, no veo la necesidad de que todo el mundo vaya en fin con, con la pistola puesta hay eh, que prefiero dar las cosas a, sobre todo si es el botón de hacer punt, prefiero dárselo a, a, a gente con cierta responsabilidad y madurez eh, cada vez que, cada vez creo que eso es más, uh, más necesario eh, a propósito de esa reunión, ya para acabar con la dichosa reunión eh, les dejé caer por supuesto lo de los protocolos ya que salía la cosa ya los tenía ahí y por lo visto lo, lo habían dejado un poco de lado y se lo recordé que él dijo que se iba en un proceso de mejora de los protocolos o sea que hay que dar la cosa a ver cuándo es eso en plan wiki o lo que sea pero o sea tiene que haber un proceso de mejora Bien Ica Porque no sé Estuviste ahí en la reunión Y, y hablaste de temas interesantes eh, Yo creo que no son <coughs> Tan diferentes Las posturas de Cabot Y Pesano no duele Es decir Es compatible eh, Dar eh, Permisos a varias personas Con que esas personas Sean eh, digamos eh, gente de demostrada valía dentro del Movimiento 6 y demostrada trayectoria eh, ¿te refieres a gente que consideras que que sí consigue mejor dicho que eh, tiene la madurez suficiente para eh, realizar la tarea de moderador en concreto Sí, es que yo creo que hay como 8 o 10 moderadores, ¿no? Y, y no todos tienen la S. Yo, mi postura es que yo, en principio, la S se la daría a. para empezar a moderadores, o sea. porque presupongo pues que ya los que hay eh, tienen una madurez para poder hacerlo, para poder moderar, o sea. quiero decir, la, hay un requisito indispensable y es que sea gente pues eso, que, que pueda moderar. Si eh, se va decidiendo, el, el movimiento va decidiendo que ciertas personas que hasta ahora no aparecían digamos como moderadores porque no han, no han estado moderando el... El foro o en Facebook, y hay que añadirlas eh, argumentadamente, o sea, viendo que esta persona es suficientemente madura, pues se hace y ya está. Esto no es, o sea, no es una lista cerrada y, y tapiada para siempre. No, Además, yo hablo de que salir de los moderadores actuales ya hay como unas 8 o 10 personas, si no me equivoco. Entonces, eh, ¿se le podría dar la S a todas ellas directamente o no? A los que la. Yo se la daría a los que piden la S. Eh, y otra cosa que antes de, antes de que se me olvide, o sea, me parece saludable el hecho de que se roten lo, las S. Eh, ...de manera que nadie... ...esté fija... ...o sea... ...digamos que para entendernos... ...un poco... Eh, ...hagamos una comparación con el señor de los anillos... ...el poder del anillo... ...¿sabes? ...o sea... Y, ...o esa frase de que dice de que... ...el poder corrompe... ...pues... Eh, ...al fin y al cabo esto es un poder... ...y es susceptible de... ...de, de corromper en alguna medida... Eh, ...es importante tener a gente sepa pues que la S no es de nadie eh, que las tareas de moderadores ni ningún rol es de nadie en particular que esté en el movimiento y que bueno que hay que trabajar eh, acorde con los principios del movimiento y, y tratar de pues eso de asegurar que las cosas vayan eh, de la mejor manera posible Exacto, el anillo, el poder del anillo. Cuidado. Bueno, eh, no sé si hay algo más sobre este tema. Eh, si queréis puedo pasar a otra cosilla de, del tema de, de TIC eh, frente a los formularios. Simplemente decir que lo que se decidió en las anteriores reuniones de coordinación... Eh, pues ya está ya está implementado, ya están, la, están puestos los correos correspondientes en los formularios. Bueno, eh, ahora podemos hablar de unos cuantos temas de comunicación o del tema de lingüística que no sé si va a ir para largo o para corto o bien. Que queremos hablar? Pues no sé si alguien tiene una novedad de lingüística, por ejemplo. Es que Chris estaba diciendo antes que quería volver a tratar el tema, porque como... La anterior reunión lo sacamos, estuvimos ahí media horita, 45 minutos, pero aunque se avanzó bastante, no se llegó claramente a una decisión de qué hacer. ¿Chris? Sí. ¿Quieres.? No No que eso es lo que es, lo que has explicado tú es un poco lo que yo estaba pensando a ver voy a mirar el bar de la otra reunión para acordarme creo que habíamos aprobado un par de más, no a mí me habéis dado acceso a no sé qué que en realidad yo no voy a o sea no voy a hacer nada con eso por ahora Eh, lo que se quedó en el aire era si vamos a crear un equipo lingüístico o no Ahí he dejado no lo de Ah sí Eh, podemos o crear el equipo o no crear el equipo eh, hay material que traducir si no lo creamos sería un fastidio pero por otra parte hay poca gente para participar creo, a lo mejor en un tiempo según un montón de gente que es lo que espero pero si lo creamos eh, en qué herramientas nos basamos ¿Quién, quién va a formar parte de ahí más o menos, quién le va a echar Ahora para coordinarlo y tal para mí lo, lo para mí lo fundamental es el tema de las herramientas, eh, porque claro o sea si vamos a utilizar otras herramientas eh, nos va, o sea otras herramientas nuestras propias vamos a seguir basándonos. En el trabajo anterior del equipo de lingüística, como son el time shifting y las transcripciones, que eso está bien, o sea, eso, vamos, para mí, debería hacerse. Si es así, pues, no sé, a mí no me parece muy adecuado que nos bajemos sus SRTs para colgarlos nosotros en otra plataforma, o sea, porque aparte es que no le veo sentido. Eh, y luego si no es eso lo que pretendéis ya sí me parece que necesitaríamos bastante gente inglesa para hacer eh, las transcripciones para hacer transcripciones evidentemente claro o sea yo creo que si queremos empezar de cero necesitamos a gente que transcriba y si no queremos empezar de cero y vamos a utilizar sus los sea, su material de base, por decirlo, pues, para vamos a sacar de ahí y meterlo en otro sitio para, hacer, para traducirlo en otro sitio y luego volver a pasarles un SR, vamos, que eso es lo que, vamos, estuvimos pensando el otro día, pasarles luego la traducción ya hecha. A mí me parece que podemos seguir utilizando el WhatsApp y ya está. O eh, o bien hacer o sea sin utilizar el claro lo que podemos hacer para no utilizar el Doorshub y no tener que estar pendiente de los permisos de Bixi por ejemplo eh, es eh, eh, hacerlo offline eh, ¿tú no has mirado Universal, universal Subtitles? ¿cómo? Universal Subtitles, como alternativa a WhatsApp. Sí, pero entonces, o sea, sí que lo podemos hacer, lo que pasa que en cualquier caso estaríamos cogiéndoles al equipo lingüístico la transcripción y el time shifting, ¿no? Sí, luego compartimos nuestro trabajo con ellos. Claro, pero ¿para qué? O sea, quiero decir, yo creo que, que, que igual estamos dando pasos más grandes de lo que hacen falta. Yo creo que, primero, intentamos decirle a la gente, oye, por favor, hay mogollón de vídeos que necesitan ser traducidos o sea, y, y, que, y que hay que eh, hacer el proofreading y tal y cual. Y eso, para mí, que se haga en una plataforma o en otra, da igual y Porque, porque aparte lo de los accesos hombre igual Dixit tarda un par de días pero lo da o sea no seguro no tiene ningún problema eso lo sé de obra eh, al revés o sea, ya está deseando que entre gente a ayudar entonces si ese eh, es el único pro, o sea para mí no tiene sentido crear un equipo hasta que no veamos que tenemos gente suficiente porque es que si vamos a hacer cuatro y de verdad Yo creo que, que sí, que es que somos cuatro. Pues no sé. Es que no, yo desde mi punto de vista no creo que se trate de hacer algo de blanco a negro de un día para otro porque no podemos, porque somos cuatro precisamente. Eh, se trata de ir poco a poco dando alternativas a la gente. Eh, por ejemplo, ir redireccionando a gente a lo de Andrés, a lo del blog. Ya se ha hecho. Eh, también eh, hay un equipo eh, de traducciones express para cosas que requieran rapidez en el movimiento y no podamos esperar meses o años para que lo traduzcan. Eso también se puede ir redireccionando a la gente porque es una necesidad que, que existe internamente. Eh, eh, también... Eh, Se, la propuesta está de que la, invitar a la gente de que antes que nada vayan a la reunión de bienvenida de aquí eh, eso eh, creo que es una buena idea para ponerles so, sobre aviso de que tienen que de que deben olvidarse de, de las jerarquías y de los jefazos y tal y de que son los traductores en su conjunto los que tienen que decidir lo que hay que traducir y no un grupo de una persona o grupo selecto eso considero que claro, es necesario porque es, que eso, es, si vamos, es el, el pensamiento crítico claro pero escucha si vamos a cogerles eh, en cualquier caso su su trabajo de base es decir con eso el, la transcripción y el time shifting para mí ese es el único gran problema que tiene el equipo lingüístico que ellos deciden lo que se transcribe o sea, la transcripción que es el primer proceso que se hace es el que tiene toda la responsabilidad de todo lo que viene después entonces, si eso lo van a seguir haciendo ellos mmm, o, sea, no, no, o sea, estamos en las mismas mm, Eso eh, uh -huh. me, me, me indica que a lo mejor deberíamos hablar con alguna gente como Reino Unido y tal, para que se animen a intentar transcribir, y porque, en fin, no sé, sea, a lo mejor hay gente de otros países de habla inglesa que quieren colaborar. Oh. Ha claro, eh. claro, en este caso sí. Es un momento, el y Cabot, es un momento, el Cabot, eh, nada, que ha pedido Quasar, me, miramos ahí en el chat, si queda más gente, pues eso, me habrá pedido un rato. Joder, bueno, se me ha ido la bola. <risa> a ver, eh, bueno, lo que ha dicho ahora es que a vos de puede haber otra gente, si, si creamos el equipo y no está esa gente, podría ser un problema gordo. Y lo que voy a decir antes se me ha ido ahora con. A ver, habla ti No vale, vamos. No. Ya, pero se les puede ir ya poniendo sobre aviso diciéndoles, mirad, esto es lo que está pasando aquí o sea, vosotros veréis o sea o, o presionáis o va, va, vamos haciendo frente entre todos presionando para que eso se, se abra o bien llegado el momento ya que eh, ya ha iba haciendo a la idea de que si, si no queda más remedio pues habrá que hacer algo Pero que sepan que, por lo menos, para empezar, que sepan que hay un problema. A ah, sí se puede. La verdad es que ahora es que pasa? Ya lo no, recuperamos todo. Cris, habla. Yo, no, no. Lo que tengo entendido, en el equipo lingüístico hay muy pocos transcriptores. De hecho, la mitad de la gente que transcribe no es ni siquiera nativa. Eh, con lo cual... Mm, por, no lo sé ¿eh? o sea, pero no sé por qué no tiene tirón las transcripciones yo no sé si es que los ingleses pasan de eso porque se creen que, es que todo el mundo debería saber inglés uh -huh. o por qué, pero no, no tiene mucho tirón ¿Alguien está en contra de que todo el material que traduzcamos o mejoremos del LTI se lo demos a finalizar una vez corregido? ¿Se lo demos aquí Al a la LTI, a la esta gente. Vamos a ver, si vamos a publicar, es absurdo, quiero decir, no es que se lo demos al LTI, se lo damos a la humanidad. Ah, bueno, pero hay que comunicarse, precisamente. sí Sí, okay. yo la verdad es que ahí sí. Defiendo que se lo, se lo demos, porque nosotros estamos utilizando también parte de su trabajo. Entonces, lo que hagamos nosotros, que luego lo que decíamos el otro día, si luego ellos consideran que no pasan los estándares de calidad y que no lo quieren, pues vale, pero por lo menos decirles, oye, hemos hecho esto, tomadlo. Y pasárselo ya en un marco SRT que lo puedan subir. Claro, pero un momento, yo pregunto, eh, ¿vale? ¿cuál es la necesidad o la obligatoriedad de hacer eso? Dices que, como que nos tenemos que sentir en una especie de deuda con ellos todo lo contrario, yo creo que más bien lo que ha pasado es que han llegado activistas pero vamos, por un desagüe para que te das una idea, y hay más activistas de España en el lingüístico que, por lo menos de los que hacen cosas que le pego yo por aquí siempre con visitar que, que los que estamos aquí casi no nos fastidies, entonces yo no, vamos entiendo que no hay ningún tipo de pleitesía o de tener que, que darle el material expresamente a ellos, como ha dicho bien Ruth, se publica y se le da a la humanidad pero vamos, no hay que justificar nada y ese material, como que pasa, que es suyo, a la vez pertenece a ellos no decirles hemos terminado esto pero al menos decirles eh, en esta plataforma de youtube okay. y en este canal de no sé qué eh, tenemos vídeos que están en vuestro repositorio pero lo hemos traducido lo hemos mejorado no enviarle tampoco cada vídeo está claro que van a estar disponibles para todo el mundo para toda la humanidad pero hay que facilitarles a ellos un poco más ya que si nos vamos a servir de sus time shift y no de sus Eh, Vídeos, pues yo creo que sí, habría que. vamos, que no hay que ser raca, ¿no?, en este sentido. Hombre, eso es por supuesto, pero <coughs> ya te digo yo que la reacción, <coughs> sobre todo de algunos personajes, va a ser de rechazo. <risa> o sea, no solo no lo van a agradecer, sino que lo van a, a criticar. A ver, recuerdo que, vamos, cuando se habla de, de que tenemos que facilitar y tal, vamos, en el servidor de Movimiento Seikaze, estamos, estamos trabajando con un equipo que, que, es, que es independiente, es el canal de Movimiento Seikaze, es bastante facilidad, de hecho, vamos, se ponen facilidades del mundo y lo veis aquí cada día, no creo que haya que, que haya una necesidad de expresa de comunicar nada, simplemente se hace, se expone y, oye, lo que hacen es que se puede pasar de canal y se puede, digamos, exponer para que todo el mundo lo vea y pasarlo a todo el mundo que haga falta, pero vamos, no especialmente a un grupo en concreto. No, vamos a ver si nosotros lo colgamos en el canal de ahí ellos no pueden bajarse los subtítulos con lo cual es una putada les estamos diciendo que se lo vean y que a la vez de verlo tengan otra pestañita abierta y lo vayan copiando eso es una putada no no al revés sí, que perdón a haber caído alguien perdón Bueno, si no ha pedido a nadie eh, Eso es tan fácil como poner eh, un archivo debajo Enlazado a cualquier, a cualquier servicio de host, hay, o sea, de alojamiento, de como sea da igual, eh, alojas ahí tu archivo El archivo SRT o que quieras compartir Y, y se pone ahí debajo, no para ese equipo Para cualquiera que quiera usar esos subtítulos Lo que no podemos hacer es tener predilecciones hacia nada O sea, si se hace, se hace libre, ¿no? No hablábamos de libre Pero que libres no somos Que ya nos estamos basando en un trabajo anterior ¿Sabes? ¿Pero esa información no es pública? Claro. Sí, pero, pero vamos, no sé, a mí me parece una puñalada. Vamos, yo no lo doy, Pues por lo que he dicho ya así es que no, no sé. Eh, vamos a ver, eh, una gente coge una información y la publica Otra gente utiliza esa información y la publica también Yo no veo la puñalada por ningún lado Yo he visto a Andrés, por ejemplo Y eso que Andrés ha sido muy crítico con el equipo O sea, hacer sus traducciones Pero luego ofre ofrecerles el material, el material a, a este equipo ¿vale? O sea, él ante todo colaboración no me parece mal. Eh, y luego vuelvo a lo que ha dicho Chris, que me parece fundamental, es eh, la transcripción. Y para eso eh, vuelvo a repetir eh, la propuesta. Contactamos para que vayan sabiendo la situación. Contactamos con el capítulo de Reino Unido y otros. Anglohablantes. Anglo, ah, Sí, yo creo que estaría bien, o sea, explicar para la gente que tengáis confianza un poco cómo está el equipo lingüístico y en plan, oye, estaría bien que entréis y que pidáis que se suban cosas del, o sea, del MZ, porque ahora mismo está bastante parado, de hecho, el tema de las transcripciones, o por lo menos que se pongan a hacer proofreading en inglés de lo que ya hay del MZ. Sí, pero además decirles claramente cómo está la cosa e y intentar que presionen, porque el, el, el, el es un capítulo bastante potente y tal vez puedan presionar para que eso se haga abierto. Sí. <tose> tal? Eh, ya, pero un es que, es que lo que quiero... Eh, estamos hablando de, de intentar eh, parchear un, el equipo de lingüística independiente. Perdona, es que no me he enterado bien. No, no, no, para nada. Eh, o sea, una de dos. O, o esto cambia y se hace acorde con los principios del movimiento, de horizontalidad sobre todo, o... Eh, ya vamos, como vamos tejiendo una red de contactos, vamos formando una alternativa en caso de que esto no se, eh, no se haga como debe hacer. Entonces, eh, si llega un caso en el que hay un punto en el que claramente se ve que, que esta gente no se hace horizontal, entonces eh, con los contactos que se hayan estado haciendo durante un tiempo, pues eso, Andrés, eh, gente de Latinoamérica, Eh, eh, gente eh, de otros capítulos anglo, anglo, anglófonos eh, se hace, se construye ya la alternativa definitiva. Claro, es lo que dice Chris ahí. A ver, punto, por punto para ir sacando cosas en claro. Eh... Vamos a tener una sesión una especie de repositorio donde vamos a ir eh, publicando lo que estamos trabajando, ¿no? En el, en la sesión del foro de lingüística, por ejemplo. Eso sería en caso de que ya nos pusiéramos a hacer esas cosillas. En caso de que ya mmm, lo estructuráramos más la alternativa y, eh, por ejemplo, cogiéramos a toda la gente del de, de equipo este de Latinoamérica también el de, el de Traducciones Express y tal y se y entonces ya construimos una, una cosa y más unificada y más estructurada. De todas maneras, una cosa que yo creo que, que, vamos, yo no lo he dicho claramente tampoco en ningún momento. Eh, esa es, esta es mi opinión, ¿vale? Eh, yo creo que mucha de la gente, que Brujo, por ejemplo, dice, sí, porque mucha gente se ha ido rebotada y tal del equipo lingüístico. Eh, también suele ser por problemas de ego. O sea, vamos, yo creo que ha habido, primero, o sea, que dicen que se duplica, que eh, ellos hacen una traducción de puta madre y que luego lo vuelven a revisar gente que no tiene ni idea o tal o cual. Eh, primero, hay veces que, el, que los tiempos cambian y entonces hay que revisarlos sí o sí, eh, para, para volver a ajustar los tiempos. Y luego, segundo, que hay veces que hay gente que se cree que hace unas traducciones de la polla, y no las hace, o sea pueden ser mejoradas todavía. Yo es que recuerdo lo, lo que venía diciendo Andrés eh, de que eh, había que abrir la lista to do la lista de cosas para hacer y creo que con el tiempo creo que el tiempo le ha dado la razón por ejemplo cuando claro, pero por poner un ejemplo. Todo ya, pero que no, es que para abrir la lista todo, tenemos que meter más cosas en todo, en transcripción inglesa porque ese es el primer paso ¿sabes? entonces para eso necesitaríamos contar con mucho con mucha más gente inglesa que es un poco eh, uno de los problemas que, que están diciendo que, que, o sea eh, yo creo que, vamos, no sé si lo habéis entendido bien eso no hay gente para transcribir en inglés. Y sobre todo, o sea, hay gente no inglesa que puede hacer la transcripción, pero eso tiene que luego pasar por un proofreading de gente, aparte de inglesa, que controla, que tiene ya un cierto dominio ¿no? del inglés. Eh, y, y Igual que el problema en español. O sea, hay mucha gente española que tiene faltas de gramática, o, o sea, pues igual pasa con el inglés. Entonces, eh, o sea, se necesita gente que transcriba y gente que revise lo transcrito o sea, y ya hay gente que tener un nivel bastante bueno ¿no? Y, y no la hay entonces no pueden meter más cosas en el to do del inglés con lo cual no salen más cosas de to do para el resto de los idiomas a ver si eso fuera tan fácil como lo dices y eso que parece que es difícil Pues ya estaría arreglado el tema con lingüística, en realidad, desde mi punto de vista. Porque si es tan sencillo, como buscar a gente que haga las transcripciones? Eh, pero es que no es eso lo que. Eh, si puedes, si, echa un vistazo a los eh, links del foro en lingüística, en, en, en nuestro foro, y los argumentos que dio Vixi. O sea, ¿cómo se ve que al principio eh, se evitaba hablar sobre quién decidía la lista de cosas para hacer? y luego como decía que solo decidían unos cuantos que Jack, Peter y Roxanne estaban todos muy contentos o sea que si fuera tan fácil basta simplemente con empezar a, a movilizar a gente de los uh, capítulos uh, anglohablantes y ya la, para adelante eh, pero es que me, me temo que es algo más más serio que eso Chris aparte de que to no todo es transcribir vídeos eh o sea, he estado, Yo me por ejemplo, eh, hay muchos textos, webs y cosas así que, que, por ejemplo Andrés decía que había que ir eh, traduciéndolos y que no querían, no querían traducirlos, no querían, no querían que se tra que entrara en la lista mm, de cosas. Eh, por ejemplo, lo de t eh, 7 School, ¿vale? O sea, eh, esa web eh, era, yo creo que de lo mejorcito que Que, puedo, que puede ofrecerse, por ejemplo, en el tema de educación, imagínate, fundamental, y no y no querían, no querían. Bueno, pues si veis algún vídeo que no esté en la lista, pero ya estamos entonces quitándonos de la lista, de, o sea, eh, como fuera entonces del equipo de lingüística y ya no utilizamos ni sus transcripciones ni nada de lo suyo. Eh, sea formato vídeo o sea el formato que sea si, si estamos hablando de cosas que están fuera de ahí, entonces necesitamos gente inglesa en el caso de los vídeos en el caso de los no vídeos necesitamos gente que lo haga no necesitamos más a ver un momento, vuelvo a repetir es que creo que antes ha pasado por alto dos veces eh, ¿cómo es que nos olvidamos de, de los del trabajo de esta gente o de los vídeos? a ver, estamos dejando que esta gente eh, funcione en el Thomas Pide del movimiento Zaygay Cuando no son del movimiento Zeige. O sea, de verdad, eso se nos olvida. Ahora, ahora no podemos coger materiales. No se sé, me parece surrealista o es que me he perdido algo, no sé. No, no, no estamos dejando. Tú no estás dejando. Si fuera por ti, seguro que no estaban aquí. O sea, están dejando los de arriba, que en realidad son del proyecto Venus. O sea, porque la cosa es así. O sea, no somos nosotros, no somos el, el chapter de España los que estamos dejándoles estar aquí. O sea, yo creo que por un lado falla el equipo de lingüística y por otro lado falla el MZ, ¿sabes? Eh, para ir concretando cosas y seguir con la estrategia de ir tejiendo una red alternativa en caso de que ya esto mm, se vea que no puede arreglarse, eh, pido otra vez, propongo otra vez eh, que se eh, re, que se dirija a la gente a la gente que quiera colaborar, eh, que mande su información o que haya mandado en el pasado su información al equipo, a, al mz. Eh, que se dirija a la gente a la reunión de bienvenida de Movimiento CX es España antes de la eh, reunión de bienvenida de Lingüística. ¿Alguien, ¿Alguien está en contra? No, yo estoy bien, por favor, pero... Eh, Quiero decir que si es un lunes, agradecería que esté otra persona que no sea yo solo para poderles informar lo mejor posible. Enrique o Quasar, eh, seguro que lo hacéis mejor que yo. Sabes que siempre suele haber gente por aquí y si, no si no se encarga uno se puede encargar cualquier otro que lleve un tiempecillo por aquí. Ahora yo tengo otra pregunta que a lo que ha dicho Cabo, yo añadiría algo más, tú dices que deberíamos de mandarles a las reuniones de bienvenida de Movimiento CX antes que al equipo de lingüística, entiendo que al internacional, o sea, a lo que te referías Entonces yo voy más lejos y digo que por qué hay que mandarles al equipo de lingüística internacional, que una reunión de bienvenida, que se explique la que se quiere crear un, un equipo de lingüística de Movimiento CX, que no lo hay, no existe, tal cosa Y nada, y a funcionar, pero vamos, es que no sé, es como si te digo, vale, tenemos que, mandarle, tenemos que mandar esa bienvenida y luego a Greenpeace. Bueno, sí, hay muchas asociaciones, pero eso, oye, a uno a lo suyo. No, nosotros no les vamos a mandar, les van a les van a mandar a ellos, o sea, cuando se apunten a Lingüística, eh, lo que van, eh, a, un, a pesar de que, de que les digamos, mirad, aquí tenéis eh, gente, pues, o sea, si veis que tenéis algún problema en este equipo, oye, que hay gente que está intentando hacer la cosa más abierta en Latinoamérica que está Andrés eh, traduciendo el blog o sea, que tenéis alternativas o sea, de todas maneras el, el, el equipo este te iba a intentar va a, ser, va a querer seguir intentando eh, que la gente haga sesiones de bienvenida, aparte de porque los nuevos la necesitan es necesario que lo hagan porque, claro, a ver quién le, el, el, alguien le tiene que explicar cómo, se, cómo funciona el bootel, el dotsapp y todo esto Digo yo una cosa, eh, ¿por qué seguimos manteniendo nosotros el enlace de equipo lingüística en nuestra página, por ejemplo, cuando ya, ya está más, más que claro, más que hablado, más que marcado? Es que yo no sé por qué tenemos que seguir, seguir de esta manera. Si no tenemos equipo de lingüística, pues lo tenemos. Pero no sigamos perdiendo activistas con un sumidero. Pues porque aún no tenemos eh, algo bien montado alternativo para traducir los vídeos nosotros. A mí esa razón no me vale, y cabrón. O sea, eso no me vale como excusa para seguir mandándole gente. Eh, que nosotros no tengamos no es códice, cortapisa ni valladar para que le enviemos, sigamos enviando gente, joder. Podemos hacer una cosa, dejar de enviar a la gente, ¿vale? Dejar de enviar a la gente, al equipo de lingüística, para que dejen de traducirse los vídeos del movimiento Zaykest y que, vayan a, que vaya la gente acudiendo al proyecto Venus y vayan saliendo los vídeos del proyecto Venus. A ver, eh, yo soy consciente de la brecha que se ha abierto con, con el equipo lingüístico global. Y está muchas reuniones y tal, y seguimos trabajando cerca, pero pero aún así no podemos nunca olvidar que, aunque ese equipo decida las cosas como las decide, sea un poquillo lento, no haya traducido una cantidad de vídeos si, ha, si la ha traducido. O sea, el 90% de los vídeos que yo he visto en el canal de YouTube son de ese equipo otra cosa es que funcione de otra manera o que le estemos enviando, ni que le estuviésemos enviando 10 activistas al día. día, día. Eh, yo veo las reuniones dos o tres de España, así que yo lo único que hablo es de lo, el trabajo que hagamos, difundirlo y dárselo a ellos también para pa colaborar. ¿eh? A mí me decís que tenemos gente suficiente para y todo ya montadito para montar algo alternativo y lo hacemos pero lo tenemos pregunto lo tenemos o sea vosotros veis que estas discusiones serían tan, serían tan eternas si tuviéramos los medios yo digo lo que digo días, que que creo que tenemos que estar como se dice prevenidos Eh, y tener o saber en qué plataforma se va a trabajar el equipo lingüístico y, y, y digamos cubrir todos los problemas que puedan surgir y tal para cuando sí haya personas dispuestas a dedicarse eh, también establecer los mínimos de las personas y todo lo que haga falta para que cuando estén pues se empiece a trabajar mm, no sé si a alguien iba a hablar Sí, yo sigo diciendo lo mismo me parece bien no, no, no yo, no, yo no digo nada del trabajo que hayan hecho no estoy y, y no reconociendo sus méritos simplemente estoy diciendo que mientras eh, la gente que quiere trabajar en lingüística en el MZ se va a ese grupo hay gente que ya no está en el MZ ya no aparecen por aquí entonces si seguimos haciendo eso no vamos a contribuir precisamente a tener gente para tener el equipo de lingüística Entonces estoy hablando de una cosa que es una pescadilla que se morde la cola ¿Entiendes? si no tratamos de retener nosotros a la gente de lingüística y se la seguimos enviando, pues nunca vamos a tener posibilidad de montar un equipo propio eh es que lo que veo es que tenemos un riesgo muy grande de que pasemos un tiempo con una gran sequía de que mientras eh, van saliendo vídeos del proyecto Venus nosotros como ya no colaboramos con el equipo no mandamos a gente pues no van saliendo vídeos de, del movimiento con lo cual vamos a pasar una temporadita en la que vamos a tener aún más problemas para difusión O sea, que, que es que hablas como si fuera un chantaje una extorsión. O sea, es que yo no veo que haya que enfrentarse a nadie ni decirlo colaborar, sino nosotros queremos hacer nuestro propio equipo. Simplemente. O sea, es que no vemos, o sea, ¿por qué se tiene que hacer todo en clima en de enfrentamiento? Es simplemente intentar nosotros tener nuestra propia estructura. Y para eso necesitamos que la gente que diga quiero colaborar con el MZ en lingüística necesitamos hablar nosotros con ellos, no mandárselos a la gente, ya les hablan de proyecto Venus, que ya etcétera etcétera, o sea, y no tiene por qué ser un clima de un enfrentamiento, es que es perfectamente razonable, o sea, no le veo yo la beligerancia al asunto. Voy a citar a Jack Fresco. Tenemos los recursos, eh, por ejemplo, el, el recurso crítico que ha mencionado Chris. ¿Tenemos la gente anglófona eh, dispuesta para hacer transcripciones? Hemos ido a pedir la ayuda a la gente anglófona de aquí, del MZ que colabora por aquí. No lo sabemos. A lo mejor encontramos colaboración, a lo mejor no. Pero tenemos que empezar a, a establecer si queremos realmente tener un equipo pues empezar a hacer las cosas necesarias. Ticabot, eh, lo que quería comentar es que suscribía lo que había dicho Pacus antes, pero que lo ha expresado con una realidad famosa, y que, me, no sé, me, me preocupa ver que muchas veces en tus argumentos se usan eh, daños colaterales, cuidado a ver qué va a pasar luego, qué tal. Tenemos que ser fieles a nuestras ideas y esto, pues, ya se verá. No sé, me parece bastante político ese, esa manera de afrontar las cosas. Y nada, y lo del equipo lingüístico lingüística, porque parece me una metáfora muy buena, que lo que está diciendo Ticabot es decir... Mira, tenemos el grifo abierto y aquí no se hace nada. Claro, es poner, pon el tapón, cierra el desagüe. Cuando cierres el desagüe y sigas con el grifo abierto, veremos si hay agua suficiente para hacer algo o, o no sale agua del grifo. Eh, no sé. Cristina, querías hablar de ropa, ¿no? Sí, eh, lo que iba a decir es que sí, que yo creo que podemos quitar la, la página, o sea, podemos dejar de redireccionar a la gente al equipo lingüístico. Lo que, lo que podemos hacer es, eh, cuando entre un nuevo, decirle que pase por una reunión de bienvenida y en la reunión de bienvenida se le dice que para traducir tenemos diferentes medios lo de las traducciones express lo de Andrés y tal y aparte para traducir vídeos nos apoyamos en un equipo que no es del MZ que es el equipo lingüístico que tienen o sea, tienen afinidad con el MZ pero que no es lo mismo entonces para hacer traducción como la traducción está abierta dentro del Dotsab, lo pueden hacer ¿sabes? Y para hacer proofreading, ahí ya sacaríamos el, la traducción, o sea, entraríamos en el proceso este que hablábamos de Universal, ¿no? Porque en cualquier caso eso se iba a hacer así, o sea, si quieren hacer proofreading, como VIX, si no, no, y aparte yo prefiero no pedírselos, eh, lo íbamos a hacer en Universal, subtitles, ¿no? Con lo cual, pues empezamos por ahí, diciéndole a la gente, vale. Eh, contamos con estos vídeos, solo contamos con estos porque ya han sido transcritos. Si conseguimos a gente nueva para transcribirlos desde cero, pues empezamos desde cero. Pero si no, pues así es como lo vamos a tener que hacer. Eh, entonces, eh, entramos en el WhatsApp, lo, lo traducimos y de ahí, si queremos hacer la siguiente fase, pero no como que es un equipo dentro del MZ sino como que nos estamos apoyando porque tenemos una afinidad eh, eh, o sea, muchos de los vídeos que ellos tienen son de la MC, y ya está, punto eh, No termino de entender eso, eso que has explicado Yo estoy de acuerdo con eso a ¿eh? me parece lo más aceptado, ¿no? y es la manera más normal y pacífica de encargar el asunto. A ver, ¿qué relación entre Totsap y Universal Subtitles has eh, establecido? Yo no. Uh, yo pensaba que esa relación la habías estrecho tú. Eh, o sea, se trataría de, una vez que ya esté la traducción hecha... Sacar los SRT de la transición, del, o sea, de los time shifting y de el, el, la traducción y, y meterlo todo en el, en el universo. ¿no? Y una vez ahí, eh, hacemos la, el proofreading, o sea, como si, lo mismo que se hace en el .shop, pero sin tener que pedirle los accesos a Bixi. Porque para traducir no hay que pedir accesos a nadie, traducirlo puede hacer cualquiera. Sin embargo, el proofreading, que es lo que sí que hay que pedirles acceso, lo podemos hacer en el otro. Ya lo digo porque es que no estoy seguro de que se trate de subir el vídeo a, a, a, a Universal Subtitles. La cosa es que creo que lo que se hace es embedir el vídeo en Universal Subtitles. Eh, creo que los vídeos de YouTube sí perfectamente, perfectamente se pueden embedir en Universal Subtitles, pero un vídeo de DotSub no lo sé. Por lo tanto, si no pudiéramos eh, embedir los vídeos de DotSub que están en traducción y proofreading, tendríamos que coger el vídeo y subirlo a un canal en YouTube. y de ahí y de ahí embedirlo en Universal Subtitles. Vale, pero podríamos volver a podríamos subir también el time shifting y la transcripción o no? Podemos, sí. supongo que, que podemos generar un SRT. Y ese SRT se puede distribuir. Sí, sí, el SRT de Doxa, o sea yo lo he sacado muchas veces, eso seguro. Lo del vídeo es lo único que no sé, pero lo de cualquier caso esto tiene fácil solución, lo que dices tú del, del YouTube, ¿no? Sí, sí, se puede sacar y meter todo en ambos sitios, no es problema. Entonces, ¿qué es lo que queréis hacer? ¿Queréis quitar los links ya del equipo de lingüística internacional e informar de las alternativas a la gente y darles el formulario de lingüística, pero digamos quitar el formulario de, de la página para que no puedan directamente ellos pasar por el filtro del movimiento? Pues sí. ¿Esto se lo confiamos o lo hacemos ahí? Hemos una manía te de tener permiso O sea, yo no, no he pedido permiso en mi vida Y no me vais a convencer a quien ah. Eso tenerlo claro, vamos no pedir permiso es comunicar una decisión, yo no le pido permiso para quitarlo, lo estamos decidiendo aquí entre nosotros. Yo digo que lo que decidamos aquí entre nosotros, si se lo comunicamos o no. Decirle, oye, que no van a llegar más formularios porque os han quitado los permisos y vamos a administrar nuestro propio equipo. Yo se lo diría a la persona que estaba como receptora de esos mensajes, eh, en concreto, que creo que era Jorge actualmente. Entonces, pues bien, bien. perdonad, entonces es, entonces es que estamos hablando de cosas distintas o sea, eh, es que lo que ha dicho Quasar es directamente quitar a Jorge eh, del, del formulario entonces no haría, far, no haría falta quitar los enlaces de, de los formularios de lingüística de ninguna parte porque eh, la información la, con, la controlaríamos ya nosotros No, no, no, no, Yo quitaría los enlaces de lingüística también. O sea, que no se crean que eso tiene que ver, o sea, que, que eso tiene que ver con nosotros. Sí, nos, apo o sea, nos apoyamos de alguna manera, pero no. Eh, o sea, no, yo lo quitaría. ¿verdad? A ver, no digo, a ver, el, se puede quitar el, lo que son los enlaces a, al foro de lingüística, al Facebook de lingüística, todo esto. Eso se puede quitar, pero en realidad no haría falta quitar el, el formulario, el link del formulario, porque el, si ahí ya nadie de, del proyecto Venus ni del LTI va a tener acceso, de, o sea, ya es información que manejamos nosotros. ¿En el formulario ese que es lo que se pregunta? ¿O sabe qué va ese formulario? Es que tienes que ver cómo funciona eh, Te tienes que meter en la cuenta de Yahoo Y a continuación eh, acceder al link del formulario Entonces verás lo que hay Ahí no hay nada más que un cuadro Con la información de la gente ¿Vale? Con su, su email Y los idiomas que manejan y todo esto Entonces, claro, si ya no tiene acceso nadie del LTI a ese formulario, pues ya no hay que quitar el link del formulario. Ahora bien, eh, lo que sí se puede hacer es quitar los links de, de los equipos de trabajo del LTI. Y luego decirles, mirad, aquí tenéis esto como alternativa, pero nosotros estamos pensando en montarlo por nuestra cuenta. Eh, pero vamos, en lo del formulario no creo que haga falta eh, lo del, eso lo del Facebook, lo del foro este que tienen eh, todo esto sí entonces nos quedamos con esta, con esta alternativa de quitar los enlaces de, lo, de los espacios de trabajo que tienen ¿vale? pero no quitar el enlace del formulario, simplemente quitar a la gente del LTI del formulario pues ya está, lo pongo en el pa. Hablando de formularios, eh, deberíamos quizás derredarnos un poco cómo, cómo están hechos en sentido de lo que ve la gente. Porque yo estoy mirando estos días ya que puedo acceder al de comunicación y la gente nos pega el currículum como si fuera una oferta laboral. Entonces, no sé si, y, y, como deciros, no sé si tiene el, el enfoque adecuado para... Para lo que queremos, porque que nos peguen el currículum no me parece exactamente del todo. Nosotros no vamos buscando exactamente eso. No sé si, es que no sé cómo explicarme bien. Pero me parece un poco extraño ver tantos currículums cortados y pegados de su Word, donde lo tienen para enviarlos a empresas. Yo, la verdad, eh, preferiría que la gente viniera a las reuniones. Porque si no se implican, o sea, ¿qué, ¿qué están esperando? Que nosotros nos pongamos en contacto con ellos. O sea, yo creo que lo primero es una reunión y ahí ya nos conocemos. Y ahí ya se deriva a los equipos, que al de comunicación, al de lo que sea, ¿no? Ah, pues, ¿y tú has trabajado en esto y te gusta tal cosa y tienes experiencia? O no la tienes, pero te gustaría aprender, yo qué sé. Pues entonces, eh, ponte en contacto con tal. Lo del formulario, no sé, yo no, lo, no le veo tanto sentido. Eh, Verás, Cris, el proceso es el siguiente: eh, se les pasa eh, la persona encargada, revisa eh, el formulario y a continuación eh, les manda información para que se activen, para que se pongan realmente activos. Entonces, eh, lo ideal es eso: lo ideal es decirles lo primero de todo, decirles, mira. ...esto es lo que utilizamos... ...para estar realmente en contacto... ...y tomar decisiones... ...o sea, y tenemos la reuniones de bienvenida... ...eso es lo que yo siempre que... Eh, ...le de, envío la respuesta a los colaboradores... ...lo que siempre es lo primero que hago... ...claro, pero entonces... ...para qué ese formulario... ...o sea, yo creo que podemos decirles... ...pues mirad, los equipos de trabajo... ...son estos, estos, estos, estos y estos... ...pero antes de nada de entrar a formar parte en el equipo ni nada, eh, pasaros una reunión y entonces, no sé, esto todo nos sé, he puesto de alguna manera que, que dé guay, eh, pasaros por alguna reunión y entonces nos conocemos y ya os derivamos al equipo correspondiente. Porque pues... no es necesario, en mi opinión, que ya se metan dentro de un equipo antes de la reunión de nuevos, ¿no? Para, o sea, sobre todo para, para que no tenga que haber ocho personas, una por equipo, que luego deriven a, la misma, a esa misma gente a la misma reunión de nuevos. Es que el formulario eh, puede servir para que la, el coordinador correspondiente o la gente del equipo correspondiente pueda saber eh, más o menos qué es lo que, por dónde puede guiar a esa persona. Porque ya si tienes eh, esa información, pues imagínate es mucho más útil, más eh, lo tienes detallado y aparte nos sirve porque es que tú no has visto eh, los formularios antiguos, también te podemos dar acceso a los antiguos, ahí hay mmm, cientos de personas, entonces eh, gracias a esa información almacenada podemos ya enviar ese, eh, esa petición de colaboración a cientos de personas, no sé si comprendes la importancia de tener esa base de datos. A ver, eh, llevamos ya una hora con esto, si queréis seguir, seguimos, pero no sé, sea, hemos punto del día y ya lo aplazamos la otra vez también por hablar de esto. Si no, lo veis útil y eso, seguimos. Pero ahora estamos hablando de otra cosa. O sea, ahora estamos hablando de los formularios, ¿no? Bueno, mmm, no sé si queréis pasar a otra cosa. Eh, veo ahí algo de comunicación. ¿Qué lo ha puesto? Yo, pues eso lo ha publicado libre hoy, el foro de y y hay un montonazo de datos, por lo visto, la encuesta. La encuesta esa la han hecho un montón de gente, no sé cuántas exactamente va a preguntar. No sé, yo cuenta, hay unas 70 o 80 personas, ¿no? La pego ahí en el chat. Incluso más. Bueno, que la mayoría pone no participo en ningún equipo y tal, y dan las razones por ello. Entonces se podría hacer una estadística de por qué la gente no participe y tal, y ver en qué estamos fallando. Mucha gente dice no que no tiene tiempo, o que no tiene conocimiento. También es mucha gente que no participa porque no sabe utilizar el Teamspeak. Muchísimas muchísimo, ¿eh? Bueno, es que ya la podréis ir viendo y, y que son muy interesantes esos datos. Y eso es hacer el método científico, ¿verdad? Vale, interesante. Se puede tabular y además lo que has dicho eh, eh, implicaría a lo mejor que deberíamos insistir en algunas cosillas. Bueno, Otra y el que... Visto. Sí, sí. No, verdad. Vale, vale. ¿Sí, ¿Otra cosa que, que has visto? Ah, que lo de los reportes esos de todos los meses no lo, lo seguimos haciendo, ¿no? Pues eso depende de si en internacional manda los formularios. O sea, si no mandan nada, pues no damos, no damos, no damos el reporte, vamos. me pone a difundir lo de Twitter, eso, eso lo de la cuenta de la red social esta, que no sé si hay, ¿Lorena ha hecho alguna y que otro lo sabes? no, no lo sé alguien está en contra de de tener una cuenta de movimiento lo digo, para abarcar todo tipo de plataformas mm. Yo eso de tener cuenta en todas las plataformas eh, solo lo veo bien si se redirige a la gente al foro y a TeamSpeak y a, o sea, a ponerse activa y a los equipos. O, sea, o, o, o activas a la gente o lo que tienes ahí es a la gente de chacha y poco más. O sea, está, si estamos en el Facebook no es porque nos guste el Facebook, sino porque intentamos o sea, activar a la gente y redirigirla a, a los equipos y a nuestras herramientas eh, ¿Tú te ofrecerías a, a gestionar y a compartir con coordinadores, moderadores etcétera eh, esa cuenta de N1? Eh, tengo que hablar con Lorena primero o con Emilio porque ellos están más metidos en estos temas de redes sociales y, y yo ya debo muchas cosas a mí, a vale sí es eh, mejor preguntar antes por si acaso ya tienen algo Eh, en reunión de acuerdos básicos de la wiki, a ver, de acuerdos básicos. Bueno, hace 8, 9 meses creo que se aprobaron los acuerdos básicos y han estado ahí estáticos casi un año. Que todavía no acuerdo las reuniones haciendo lo del, del método de modificación ese. <risas> diciendo bueno pero es si un año queda mucho bueno pues ya y ese documento creo que tiene que ser emergente y, y puede mejorar un poquito así que supongo que una reunión para tratar los aspectos que se hayan puesto para febrero marzo, por ahí no lo vais bien se puede hablar eh por voz yo sí lo veo bien, de hecho he visto el, eh, las propuestas de Quasar y me parecen inmejorables Sí, bueno, lo único que habría que debatir sobre el principio de un argentista. habría que filosofar al respecto de su contenido y de las demás propuestas pero eh, el Y primer apartado o sea me parece que haces tres propuestas quitando que acabo de decir las otras dos y pues haces dos o tres propuestas por cada una de ellas y me parecen muy buenas ah bueno, eh, sí, ahí en el, en las sesiones del foro he dejado un, un hilo abierto para propuestas y tal así que leeron los acuerdos básicos y Y si veis algo mejorable, pues lo ponéis y punto. Que, eso, que ese documento yo creo que ha sido el, el más útil a nivel de español para aclarar cosas y tal. Eh, documento que, por cierto, están pidiendo mucho por aquí últimamente de otros capítulos. ¿Cómo? gente de otros capítulos. Uh, viene gente... <risa> bueno, yo ya he optado incluso por... cuando surge algún debate estéril en alguno de estos canales como Gendo y tal, yo también se lo suelto. pero que vamos, que ha... hay gente interesada en los acuerdos básicos de aquí, de Reino Unido y de otra gente, ya no me acuerdo de qué otros capítulos también les pasamos los acuerdos básicos, porque vinieron pidiéndonos aquí, por aquí, lo, más o menos información sobre lo que pensábamos y tal. Y bueno, o sea, si no vienen ellos, nosotros mismos vamos a, a intentar poner los puntos sobre las 10, ya que han sido tan, eh, tan eh, útiles por aquí, los acuerdos básicos. User joined your channel. Raídan y Ezequiel, Javi, Pepe, Roque, Royer, Nemes. <laughs> Javi. A ver, ¿por qué siempre en las reuniones... Bueno, yo suelo hablar poco. Siempre hablan ika y box Fly, Paco, Pensar. A ver, ¿por qué no te los demás? <ríe> Eli que sé que estás ahí. Bueno, pues nada, seguimos cosa que quieres. ¿Cómo? ¿Para qué los nombres ¿qué quieres? Participación. Bueno, Para yo ya he dicho lo que pensaba y lo único que me queda por decir es que se convocará una reunión eh, en breve, porque ya estamos casi en febrero, y bueno, estudiaremos el protocolo de modificación y el tiempo que hemos llevado a, de espera y bueno, pues haremos las cosas eh, acordes a, a derecho y, y ya está, y la informaremos eh, porque eso está a la vuelta de la esquina eh, va a ser un trabajo yo creo que bastante breve que, que no, no implica, digamos, cambios sustanciales de contenido y poco más que decir eh, que ya llegará el enlace del doodle por si quieres participar y, y ya está, poco más Hace un doodle para para ver cuándo hacemos la reunión, ponlo para febrero por ahí ¿Ahora? Cuando entre semana, o sea, ahí lo pones en el en el hilo ese ¿Vale? Utopia va a hacer un ah, doodle claro, do durante sí. esta semana y la que viene para rellenar y hacer la redonda de acuerdo con okay. Vale, sobre la wiki. Antes de poner yo, ¿alguien quiere hablar de la wiki? Sí, a mí me gustaría decir que hay me gustaría revitalizarla porque una wiki es una herramienta muy muy versátil, muy poderosa y, y no sé cuántos usuarios del movimiento están familiarizados con, con la tecnología wiki es absolutamente horizontal y a mí me simpatiza un montón y, y bueno pues yo también o sea, me gusta editar y demás y me gusta escribir y y compartir ediciones con otros usuarios pero bien les conozco otras cuantas cosas que me gustaría saber como categorías enlaces internos, en, en, en, externos y demás así que bueno pues creo que ya lo he dicho varias veces que me gustaría participar del, de, de la wiki y que y animar a, a los que tengan interés y que les pueda ayudar Y hay mucho, mucho muchísimo trabajo que, que hacer en la wiki. Porque, bueno, pues eso: desde tutoriales hasta artículos, información, eh, artículos de enlace. O sea, hay muchísimo trabajo ahí. Sí. Bueno, en la sección de biblioteca Eh, todo el que tenga contenido y tal que añadir pues que lo enlaces, es súper fácil eh, a lo mejor en la, en la biblioteca no se no se colabora porque no se sabe editar o algo alguien tiene problemas con la cuenta o o no sabe cómo añadir enlace, enlaces o imágenes o tal por ejemplo, eh, no sé pensar ¿Qué pasa? ¿Tú sabes editar la wiki? no. te idea? <risas> pero sí. La wiki es súper fácil, macho. No, lo que pasa, el problema es que esta wiki requiere membresía, pero si no, no sería un problema menos. Eh, pinchar en editar, ver el texto, cambiar, visualizar, y así es mucho más fácil aprender. Cuando sí requiere membresía, da pereza eh, eh, registrarse y eso es uno de los mayores frenos. Una vez registrado o sin membresía, pues la, las puertas se, se abren mucho más fácil. Ana, yo dejo ahí en, en el chat el enlace de la wiki. Y les voy a pedir a todo el mundo que está aquí ahora mismo que al menos se registre. Y esté ahí con la cuenta y si quiere editar algún día una palabra o una imagen o lo que sea, que le haga clic en editar y cambie a por O oh, por lo menos registrarse venga, ánimo <risa> que hay que empujar a la gente aquí Sí, y de hecho si hay gente interesada que lo diga porque podemos hacer un un tour para ver las funciones básicas de, de registro, de edición, de ver historial, de hacer una página pues eso, un pequeño tutorial de las cosas elementales para que os podáis defender. User joined your channel. Bueno, y luego. Um el tema del media kit de la wiki que voy a poner el enlace dame de, de segundos vale entramos ahí a ver si entramos todos y pone eso está super antiguado pero bueno eso se cambia fácil Eh, descargar la versión de mega blog así que hay que buscarse en otro lado. Y luego pone, contenido imprescindible, eh, adendum, bueno, eso lo cambié hace poco. O sea, antes ponía contenido imprescindible, ponía eh, diseñando el futuro, eh, conferencia de Peter. Entonces, ahora mismo no está escrito, se me ha olvidado escribirlo, pero bueno, lo digo por aquí. Para mi contenido imprescindible, podríamos hacer un DVD ya que son 4 gigas para tenerlo a buena calidad eh, adendum doblado, adendum subtitulado, moving forward doblado y moving forward subtitulado eso sería un DVD mm, ¿Os parece bien? Sí, y de hecho, perdón, ¿ha perdido alguien? Eh, sí, me parece bien, y de hecho yo he estado detrás de eso, Pepe me ha ayudado, eh, ahora voy a hacer la prueba, pero es que requiere, el, el, el DVD que hay actualmente requiere uno de doble capa, y pues eso, son caros, y la cuestión sería meterlo con, bajar la, la calidad, pero meterlos en un DVD normal, aunque sea doblado y también con la posibilidad de quitar el doblaje y meter los ciclos en relleno. Vale. Sí, es un tema que hay que tocar y que hay que eh, pues eso, hacerlo cuanto, cuanto antes es un tema un tanto prioritario sí. bueno, otra eh, añadiría también en contenido imprescindible habría como dos o tres modalidades de DVD en una lo que he dicho en otro DVD podríamos meter conferencias eh, hay cuatro conferencias potentes de Peter Joseph Hay conferencias de Ben de, de, de más gente de por ahí, de Z Days, de Z Festival. Entonces, otro DVD así bueno sería eh, la guía de dónde estamos hoy, hacia dónde vamos, patología social y cuando la normalidad se vuelve distorsión. ¿Qué os parece eso? Eh, yo por lo que he entendido bien, pero también Eh, hay más vídeos. Eh, yo de hecho tengo una pequeña colección que lo que lo, lo llamábamos porque ya no hay los mismos compañeros. Que eh, no sé qué local y, y eran otros algunos coinciden pero otros no. Eran títulos. vamos la cuestión es que me parece bien pero estaría estaría mejor todavía que consensuáramos eh, de, de alguna manera votación o lo que sea unos contenidos mínimos y si hiciéramos eso con los contenidos que elijamos. Bueno, yo escribiré propuestas en la wiki, lo comento por aquí, pero vamos, que, que se pueden ir escribiendo, como igual que escribimos en los pads, puedes escribir en la wiki. Colaborativamente escribimos qué contenidos creemos imprescindibles y punto. Y cuando una vez se tengan, se buscan en la calidad a la conveniente y se suben a. Habíamos hablado de subirlo a Forchales, la cuenta del equipo creativo. Eh. ¿Está bien? ¿En otro sitio? Bueno, yo creo que mientras que no esté hecho, es mucho hablar, de decir que lo vamos a alojar. Cuando estén las cosas decididas, pues ya lo hablamos. ¿Cómo es eso que bendición ¿Cómo? No entiendo. ¿Lo del media kit? Creo que está diciendo que en el Forzares, como había carpetas, que en qué carpeta se subiría. Si en la carpeta de difusión, para estar organizado. Pero vamos, que al final creo que vamos a hacerlo primero y luego ya vemos dónde se sube. Sí. Nada, primero hay que editar la wiki y poner en la wiki y ponernos todos de acuerdo qué contenido creemos que deben contener cada DVD. Ponemos DVD 1, media kit del DVD 1, tal, tal, tal. Media kit del DVD esto, tal, tal, tal. Y proporcionar si puede ser, si puede ser el enlace al contenido en buena calidad o tal. Hay que especificar que es que hay un límite de subidas, si y no habrá que crear otra cuenta, a ver cómo lo hacemos, porque la lo que también es la buena la de subirlos independientemente también, por si nos quería grabar en buena calidad uno por uno. Y claro, además es la capacidad de alojamiento, ahí vamos a tener un problema, pero vamos que viéndolo está bien la idea. No, pero los que más pesan, a ver Duni Moving Forward doblado subtitulado, eso ya está en otro sitio, solo hay que redirigirlos o algo así. Hombre, pero ah, también es verdad que habría que crear el DVD como imagen, algo así, para que fuese más sencillo de grabar. Hmm. User joined your channel. Bueno, de este tema yo creo que ya está. Eh, también había puesto ahí actualización de blogs provinciales. Eh, ¿Veis que los blogs son un buen sitio para difusión? Yo creo que no. Hablo por el por el mío. Entra más gente de Sudamérica que, que de España o en Europa. Entonces que tú lo más como, como blog personal, no para tu poner tu. Por eso te, por eso tenemos menos contenido sí, porque también como mmm, no estamos apenas activos localmente, pues no hay nada que decir. Entonces, sí, claro, lo usamos para publicar cosas puntuales, pero claro, no, no podemos decir eh, nada local porque no hay actividad pero bueno, yo, aparte de cosas locales, pongo cosas más generales y tal. Si queréis ver el blog y coger ideas, yo publico cada semana, ¿vale? Sí, eso, eso siempre está bien. Creo que estaría bien al menos publicar una vez al mes, que había una reunión de coordinación, poner los puntos o que ha habido otra proyección, o que se ha hablado tal cosa internacionalmente, o lo de Mambe, o lo que sea, para ver que no, para luego si llega alguien y lo retoma, o si la provincia X se reactiva y llegan 50 dentro de medio año, un año cuando sea, pues ver que no se ha llevado el blog para un año y medio sin ninguna publicación, que es un triste ya pero digo yo, o sea no saben ya que hay una Para ver las reuniones, no saben que ya hay un foro y tal, que o sea que a nivel de capítulo eh, ya hay unos canales de información, o sea, para que quiera estar informado. Sí, ya. Pero bueno, hay muchos contenidos así que tampoco son del movimiento en sí, no es material del movimiento, pero que son de interés. Ah, Por cierto, los blogs. Aparte de la wiki en ese espacio mínimo ahí, que eso no... ¿Quién llegará a, a pinchar ese enlace ahí? ¿Blog de la provincia tal? Eso ahí no, no creo que llegue nada. Eh, perdón, eh, ¿No se publican en su sitio? ¿No se enlazan? ¿No se difunden? Yo por la experiencia que tengo, básicamente, creo que el blog está para si hay algún evento local se pone, pero sobre todo para mandar a la gente, de hecho, las herramientas y equipos eh, de nivel de capítulo y a nivel internacional y y ya está es una forma de decir eh, que el movimiento también está aquí pero aparte de para eventos locales para poco más más lo bueno. eh, que estoy redes sociales quería hablar para de tema aunque ya llevamos una hora y media queréis parar y hacerlo del comunicado o seguimos un poquito para gente cansada te digo que, yo si creo para que volar... eh, sí, yo creo que podríamos ya parar la grabación y eh, empezar a bueno, terminar ya el comunicado este de eh, por la libertad de conocimiento y cultura en internet bueno hace un pequeño resumencito de dos minutos de la reunión para que, que lo escuche y se vaya al final. <risas> bueno, eh, en el equipo creativo hay una plataforma musical en Jamendo, ah, algo un, una nueva herramienta en ti que se está testando, se está empezando a testear el Mamber. Eh, Eh, se han decidido algunas cosas uh, Sobre los formularios Por ejemplo sobre el equipo lingüístico eh, Para mm, Que la gente en primer lugar Antes que nada pues eh, a, Se comuniquen con eh, con, el, con el movimiento En reuniones de bienvenida y tal Y no mandar a, a la gente Directamente a A un equipo independiente y eh, por otra parte quitar el, los enlaces del, eh, de los espacios de trabajo del LTI eh, de nuestra página eh, en comunicación eh, bueno, se ha barajado la posibilidad de crear un equipo propio y de eh, contactar con el Reino Unido con y con otros capítulos anglohablantes sobre el sobre lo de cre crear un equipo propio Eh, todavía está por eh, terminar de, de verse que tengamos los recursos, pero ya por lo pronto se va tejiendo una red de, de colaboración con, con otros equipos y tal, en caso de que hubiera que ir criándolo ya. Eh, se ha hablado de la encuesta de eh, Eres activista del movimiento ACEST, eh, que ha tenido bastante eh, respuesta hay bastante material para una, tener una muestra representativa para tabular los datos, sacar conclusiones y tal. Eh, se ha hablado de bueno de Twitter, un nuevo Twitter, TZM eh, Spain, eh, se ha barajado la posibilidad de crear una cuenta en, en N1, eh, pero hay que preguntar aún para saber las posibilidades de hacerlo si se ha hecho antes eh, reunión de acuerdos básicos eh, va a proponer hacer una reunión de acuerdos básicos para bueno porque ya va tocando eh, se ha hablado también de hacer un media kit e incluso subirlo pues eso para, para difundir de obedecer y tal para poner Adendum in Moving Forward, eh, tanto versión doblada como subtitulada en DVDs, creo. Eh, y bueno, se, posibilidad de subirlo a, a ForShare. Bueno, for sharing, como lo queráis decir, eh, la, la cuenta del equipo creativo. Eh, la, um, eh, se ha acordado, bueno, pues eh, se ha recordado a la gente que existe una wiki. que hay que bueno hay que participar en la edición de esa wiki para poner contenidos relevantes eh, se ha hablado de la utilidad de los blogs provinciales pros y contras eh, eh, a ver qué más eh, bueno y pues, pues eso que vamos a terminar de redactar el, el este el comunicado eh, por la libertad de conocimiento y cultura en internet a raíz de todo esto que ha ocurrido con el SOPA, el PIPA y el Megablog.